Enredando las mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes 10 a 12 horas Por radio La Riachuelo Las radios de la RNGMA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rngma.com 10 de la mañana, se arrancamos el enredando la mañana aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Hoy tenemos una mañana bastante agitadita y bastante linda, ¿no? Tenemos un solcito aquí en Jujuy. Linda se... linda para vos, para para, para mí con los problemas de presión. Exactamente, yo con los problemas de presión que tengo, ayer no pude dormir, entre que pasaba del frío al calor del frío. Al... Es increíble como el viento norte desplaza a toda la masa fría y te, te da picos de temperatura pero luego vuelve la masa fría a adueñarse de este de la zona no entonces eh, te genera una un diferencial de temperatura que es verdadera y además la se queda al viento norte que verdaderamente es, eh, es complicado así es, así, es la temporada de las alergias también. así, así es. es o sea que si te dormís o pasa algo o empezás a la quelada es porque no dormiste noche Sace, aunque normalmente no soy yo el que habla gilada Y el que se duerme tampoco, tampoco. <risa> Bien, estamos aquí desde Jujuy arrancando el Enredando las Mañanas Tenemos un día bastante agitado, una agenda también bastante agitadita Que ya vamos a empezar a desarrollar dentro de un minuto Vamos a pasar nuestro teléfono ¿Vos tenés asma? ¿Vos no, no, que... como, como siempre todos los enredados <risa> son agitados para vos quizás lo que pasa es que hace tiro desmovilizadorante. Eh siempre antes de empezar en el redando subo la escalera acá para llegar a la radio y me agito. Ah. Entonces, una mañana bastante agitadita. Este, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar lo puede hacer este a través de nuestras página este, nos busca ahí www.rnma.org o si no también eh, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. No buscan Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, ahí pueden seguir las noticias Las publicaciones que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos Quiero mandar un saludo, como siempre A nuestro productor estrella Que él siempre está esperando Y antes de empezar este programa este Hoy lo saludo al comienzo por si no, después me están molestando cada rato Y haciendo señas y la verdad que me distrae un poco Yo quiero saludar también a las maestras Y a los maestros Porque ayer fue el Día del Maestro Y no nos olvidemos de Carlos fuentealba Exactamente eh, De hecho... Había toda hubo todo un movimiento durante un tiempo de definir para definir como día del maestro eh, el, eh, el día el de 4 de abril exactamente este eh, cosa con la que yo estaría la verdad bastante bastante de acuerdo porque bueno el 11 es en conmemoración eh, de Sarmiento eh, personaje con bastantes claro oscuros no dentro de lo que es el ámbito Eh, tanto educativo como político argentino eh, no me voy a olvidar nunca de eh, a, al haber leído algunos libros de historia el, lo que se llamó y eso me lo comentaba un profesor en el secundario también después lo lo leí en este libro que él me recomendó algo que se llamó el baile de la oreja ¿no? donde sarmiento y con todo esto de civilización o barbarie y qué sé yo lo que hace es entregar, eh, hace una fiesta luego de la muerte de uno de los caudillos este, riojanos, eh, hace, no, no me quiero confundir, me parece que era Felipe Varela, eh, hace un baile, que se llamó así, el baile de la oreja, porque se mató a toda la société y en un momento aparece en una bandeja de plata la oreja de este caudillo. Que es, cort, que es cortada en porciones y entregada como souvenir, digamos, a cada uno de los asistentes. Eh, en ese caso, la verdad, eh, queda muy, muy en claro eh, cuál era la barbarie, ¿no? Así y también 11 de septiembre se cumplieron 43 años del golpe en Chile. Hoy, hoy es uno de los temas a tratar aquí en este enredando las mañanas. Hoy es uno de los temas a tratar en este enredando. Y me parece también que es uno de los temas para eh, eh, para reivindicar desde nuestra américa conmemorar desde nuestra, desde nuestra américa eh, este tema en particular porque hay como una acción eh, hay una acción hegemónica donde incluso en los en los diarios locales en los diarios eh, latinoamericanos eh, y por supuesto en la prensa internacional hay una acción hegemónica de identificar al 11 de septiembre exclusivamente con el atentado a las Torres Gemelas. Cuando el 11 de septiembre, para nuestra América, tiene un, una, una, eh, una circunstancia y un, un valor importantísimo, que bueno, ya vamos a hablar seguramente cuando hagamos la introducción a ese a ese tema, pero tiene un valor importantísimo para la historia de la liberación humana de nuestro pueblo no y, y y justamente se da la particularidad de que quien organiza este 11 de septiembre en Chile, son los mismos que después sufren el atentado de las torres gemelas, son los Estados Unidos que organiza este 11 de septiembre que termina definiendo además eh, toda una imposición de la ideología neoliberal a toda América Latina. Eh, verdaderamente, eh, eh, este nuestro 11 de septiembre es, me parece, un elemento para no olvidar. Eh, más allá, obviamente, de, del hecho infame de las Torres Gemelas, pero más allá de eso, es este, el 11 de septiembre, que, que nos invoca, que nos convoca y que debe permanecer en la conciencia de los latinoamericanos y latinoamericanas. Así es y yo quería retomar un poquito hablando estábamos hablando de los maestros hace rato y aquí en Jujuy por lo menos eh, se viene toda la fiesta nacional de los estudiantes y hubo polémicas ahí en, en las redes sociales porque bueno, aquí en Jujuy se hace la fiesta nacional de los estudiantes donde se hacen desfiles de carroza que preparan este los estudiantes de diferentes escuelas y la verdad que es una fiesta que podríamos hacer un enredando entero hablando de la fiesta, sí. ¿no? Por cómo se organiza. Sí. Una fiesta muy enredada. Así es. Y vos sabés que bueno, el logo de la fiesta era eh... es una flor eh, blanca y celeste. Eh, bueno. Adicionalmente, pero los eh, funcionarios actuales del ente nacional de los estudiantes, del ente autártico, pintaron esta flor con los colores del radicalismo. Eh. Y hubo toda una todo sí, un boom sí. en las redes eh, criticando esta determinación, que claramente, bueno, obviamente es eh un elemento de propaganda política ahora, guarda, que ellos argumentan que la flor no era celeste y blanca, sino que eso también era un elemento de propaganda política del PJ <risa> bueno, es lo mismo pero el PJ está hace años aquí, así que no había tantos <risa> problemas con el color y una de las cosas para resaltar y bueno, que nos también nos va a dar pie para hablar de, de, lo que, de lo que sigue, es la represión la criminalización que se sufre Eh, en esta fiesta Y Así la discriminación es. Así es, la fiesta de los estudiantes Se caracteriza por ser Un momento De violencia institucional Sobre todo a los jóvenes Pero también Estamos dentro de este eh, eh, En este contexto Y esto nos lleva a la primera nota Estamos en un contexto También de violencia Institucional y violencia En general Hacia de distintos sectores de la población LGTB de Jujuy y en particular la denuncia hacia la población trans de, de San Salvador de Jujuy Así es, por eso vamos a hablar con Lourdes Ibarra ella es activista eh, de la Fundación Damas de Hierro bueno, el, el fin de semana hubo un femicidio aquí en Jujuy en la localidad de Palpalá Este, donde Zoe Quispe, bueno fue brutalmente. asesinada, brutalmente asesinada, apuñalada por su pareja y bueno, estamos con Lourdes Ibarra que nos va a, a comentar un poco de la situación Lourdes, ¿nos escuchás? Sí, nos escucho, buen día Buen día eh, ¿Nos podrías comentar tanto cómo se dio este hecho en particular como el contexto represivo que hacía poquito habías denunciado? Voy a contarles, a describirles más o menos la situación sin dar muchos detalles para preservar el... para preservar la investigación Perfecto eh, Bueno, básicamente Zoe eh, vivía hace dos años con esta persona que para, para, para todo el mundo se llama Lucas en su nombre de su nombre original, Lucas Oleandro su nombre real es moreno eh, vivieron vivían en la casa de los padres nosotras sabíamos que habían tenido situaciones de violencia él había tenido situaciones de violencia con ella nunca la verdad que no sé cuál es el extremo no pero como para decir nunca es extremo pero la verdad que Según nunca se esperaba que, que se haya tanto y, y nunca había presentado denuncia Y en el, el día sábado a la madrugada, en medio de una discusión, eh, él termina matándola de 26 señaladas. Eh, Lourdes, sabemos que están muy dolidas desde la fundación y como compañera haber perdido una a una más es muy doloroso. Eh. También sé que han, han hecho una vigilia en el puente Espíndola, en la ciudad de Palpalá, para recordarla y pedir justicia. ¿Cuáles son las acciones que están eh, empezando a hacer para este pedido de justicia? Eh, lo que vamos a hacer mañana a las 18 horas en la, la puerta de la legislatura, la vamos a, a, a convocar y vamos a hacer una marcha silenciosa hasta tribunales para exigirle al fiscal la carátula de femicidio para nuestra compañera. Uh -huh. eh, Lourdes, eh, vos hacía poco también habías denunciado eh, un contexto represivo eh, tanto en general hacia la comunidad LGTB pero en particular hacia la comunidad trans de Jujuy eh, ¿nos podrías comentar cómo, cómo se da esta situación? Eh, casualmente en esta semana la anterior eh, nos anoticiamos que la personal de la brigada de investigaciones y golpeó a gran parte de nuestras de, de compañeras que se encontraban en la avenida Almirante Brown y bueno y entre insultos y amenazas y bueno las, las detuvieron y y nosotras invocando el, el protocolo que, que supuestamente estaba en vigencia que que presentamos en mayo y aún así se reían y Y bueno, terminaron agrediendo a las chicas y la justamente Lourdes, ¿podrías comentarnos un poco el trabajo que se realiza desde la Fundación Damas de Hierro? Eh, y bueno, nuestro trabajo tiene muchas aristas. Eh, trabajamos en la visibilización, en la contención, <coughs> En, en las políticas y en las políticas públicas son como nuestro fuerte por un lado capacitamos a los docentes, por otro lado a las fuerzas policiales eh, el trabajo específico las chicas es tratar de contenerlas, generar planes cosas eh, en cuanto a las políticas públicas tratamos de, de, de generar nuevas de, de impulsar eh, nuevos proyectos, nuevas políticas de, de inclusión eh, es básicamente lo que hacemos, en seguridad también acompañar todo el tema de las denuncias de, de, y sobre todo con las compañeras en situación de, de caso de prostitución eh, Lourdes eh, bueno en, en Jujuy eh, se ha aplicado un nuevo código de contravenciones o código de convivencia que le llaman eh, donde supuesto donde supuestamente era eh, la superación digamos de remanentes del código de convivencia anterior que era el 51 con todos los eh, eh, eh, con todos los elementos ya eh, totalmente fuera fuera fuera de contexto fuera de actualidad que tenía eh, pero sin embargo por lo que contas Eh, la represión a la comunidad eh, GTV sigue dándose con o sin código de convivencia nuevo si, sí, algo que hablábamos el otro día con las chicas era eh, desde la dictadura la fecha eh, y, y desde el comienzo y desde que recuperamos la democracia la fuerza policial es independiente Digamos, hacer lo que tenga ganas gente ah, que tienes la misma fuerza que tenía en la época de la dictadura Bien. Eh, que viste muchas veces dicen la policía de las de, de, de morales pero es la misma policía nadie mismo policía de enf y en la misma policía de barrio nuevo o sea, no, no, claro. el, el color político no, no tiene que ver en la policía, me parece que la policía está podrida de antes sí. de antes de la política desde la concepción de la fuerza pública, me parece eh, entonces, no, nosotros no, no culpamos a la política, si sí culpamos que la política no haga acciones concretas para que estas cosas dejen de pasar sí. eh, es a viva voz que en, que en Almirante que todas las chicas del almirante Brown hablan de una connivencia entre la brigada de investigaciones y un cabaret que se encuentra en la esquina de párroco Marske y el almirante Brown eh, ¿cómo puede ser que, que no se investiguen? ¿cómo puede ser que las chicas sean todas sean detenidas y perseguidas y las chicas de este cabaret estén trabajando en la vereda como si nada y miran como a las otras chicas se las llevan detenidas claro Claro, claro. Este Lourdes, eh, ¿qué figura eh, del Código de Contravenciones o utilizan para realizar esta esta represión? Queres que te sea sincera, no conocen el Código de Contravenciones. Eh, pero ¿y con qué con qué argumento eh, se realiza la, la represión? Por doble A. A averiguación 60. A Eh, Lourdes, con, esta, eh, con esto que comentabas de, de las políticas que no contemplan esta violencia que, que sufre la comunidad trans eh, ¿sabemos que eh, ha habido algún acercamiento por lo que pasó en Palpalá eh, de algunos funcionarios? Eh, únicamente del municipio de Palpalá uh -huh. eh, que se acercó Emanuel Carrizo del departamento de diversidad Eh, después recibimos un llamado del director provincial de la diversidad, Nicolás Navarro, pero hace un llamado breve donde me pide un número de teléfono de uno de los familiares. Luego de la diputada Gladys Méndez, que bueno, que se solidarizó con nosotros, hizo disposición y ella se comunicó con con el ministro que el mes Después no, nadie más. Y con esta eh, bueno voluntad política, eh, sabemos también que ustedes desde Damas de Hierro están peleando por el cupo laboral trans, eh, ¿cómo se demuestra o en qué situación está este este reclamo también? Eh, este reclamo viene ya hace cuatro meses que venimos sosteniendo de que por favor avancen cupo laboral trans y todavía no, no se ha agilizado, no, no ha salido del, del despacho en el que está hace cuatro meses. Bueno, Lourdes, agradecemos la entrevista este y, y, y, y bueno, lo, lo, los casos que nos comentabas respecto de la, de la realidad de la comunidad trans en particular en Jujuy. Eh, ¿Podrías también eh, recordarnos la convocatoria para mañana? Así es. Mañana a las 18 horas en la puerta de la legislatura de Jujuy. Perfecto. Bueno, eh, gracias. Y seguramente va a haber algún... Eh, cumpa allí eh, cubriendo la actividad Muchísimas gracias Hasta luego, Hasta Hasta luego. Ahí pasaba Lourdes Ibarra eh, la titular por la Fundación Damas de Hierro que nos comentaba un poco el contexto eh, que viven la comunidad trans y la comunidad GTLV eh, a raíz también del brutal asesinato femicidio, travesticidio de Zoe xp el fin de semana pasado en la ciudad de palpalá muy Así. dolida Lourdes normalmente de hablar mucho sí, y ahora está como muy dolida sí sí sí me parece sí es muy verbórrica incluso y sí, sí, para sí. los que conocemos Lourdes esa actriz es eh, una, una mujer muy activa, muy luchadora, eh, ella fue una de las primeras eh, chicas que, eh, que se cambió la identidad creo que fue la primera en Palpalá y que tuvo y, que desarrollar ese esa en fin eh, Sus estudios, sus dentro de estas, de estas condiciones ¿no? dentro de, de, de todo ese rechazo social este que al haber sido la primera tuvo que enfrentarlo eh, de primera mano digamos. Así es y también eh, bueno la fundación Damas de Hierro, como ella eh, comentaba, hace un muy buen laburo y la verdad que resisten porque no tienen muchos medios para, para sobrevivir porque siempre se lo pelean pero eh, siguen estando y organizan y tienen muchísimas actividades y nuclea una fuerte comunidad en Palpalá, eh, que bueno, que está bueno comentarlo porque es la, era la indicada para hablar de esto, así que bueno, eso. Perfecto. Bueno, Panchito, ¿nos vamos a alguna intermedio musical? curarme las heridas malo malo malo eres no se daña el se quiere no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 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana continuamos con El Enredando a las mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo el estudio principal de Radio Pueblo en Alto Comedero en Alto Comedero así es, en el popular barrio de Alto Comedero donde viven este los mejores artistas de Cucuy, viven en este barrio ¿no? Los me los, mejores. los mejores unos de los mejores unos de los mejores después eh, otros son de Malvina y de bueno <risa> sí, eso que que soy un artista estoy de acuerdo Así es, sí. Sí, va a que sobre todo la hora y la burra. <ríe> claro, viste mucha improvisación, muchas cosas espontáneas, que esos. Este, quería hablando de la fiesta de los estudiantes, hace rato no pudimos terminar el tema. Este, bueno, porque vino la entrevista, quería Este el tema de la represión que viven muchos de los jóvenes, no recordemos que esta es la fiesta bueno, nacional de los estudiantes donde participan muchos jóvenes, se realizan este desfiles eh, durante toda la semana de las carrozas y bueno, hay un contexto de mucha represión este eh, para los jóvenes hoy, ¿no? bueno, de la radio también estamos realizando una campaña que se llama que hacer si te llevan detenido? donde este tiene que ver con eso. Sí, bueno, y hablando justamente de represión así como represión a la juventud también se ha dado represión a los pueblos no y eso tiene que ver o está íntimamente ligado con la próxima nota que vamos eh, que vamos a sacar eh, decíamos comentábamos al principio que eh, hay un once hay dos 11 de septiembre hay un 11 de septiembre esencialmente latinoamericano el 11 de septiembre de de el derrocamiento de Allende en chile que llevó a la a la este tanto a, a toda américa latina a una serie de debates ¿no? por un lado eh, dentro de lo que es la teoría revolucionaria el debate de la viabilidad o no de eh, el, el cambio eh, de sistema a través del acceso por las urnas del acceso democrático al poder ¿no? puesto que Allende llega de, de esa manera pero es derrocado con un feroz golpe de Estado eh, también es con el, con el, con el este, golpe de Estado también es cuando se empieza a imponer en América Latina el neoliberalismo ¿no? el primer ejemplo a nivel mundial de aplicación irrestricta del neoliberalismo es tras el golpe de estado en chile chile es el primer país donde se hace un experimento social digamos de la inclusión del neoliberalismo de, de, de eh, eh, la organización del neoliberal social por este en términos de neoliberalismo y también ese experimento social luego se empieza a expandir más militar a, distintas, a distintos países eh, de Latinoamérica, entre ellos el nuestro y luego está el otro 11 de septiembre, el 11 de septiembre norteamericano no que también tiene un correlato parecido, por un lado eh, tras el atentado de las Torres Gemelas eh, el argumento norteamericano para ya realizar un intervencionismo directo a distintos países de eh, en particular del Golfo, ¿no? Recordemos que ahí es donde se da la intervención en los este en Irak que en última instancia es eh, la piedra de toque o digamos el caldo de cultivo a través del desorden en el que queda Irak es el caldo de cultivo para que a posteriori, sobre todo a partir de una cárcel en particular de Irak eh, de donde surgen luego los referentes de lo que hoy se conoce como Estado Islámico ¿No? y por el otro lado también y en una nueva vuelta de tuerca eh, justamente el argumento luego del 11 de septiembre de la lucha contra el terrorismo es una forma de reintroducir lo que fue la doctrina de seguridad nacional eh, en los países del mundo y en particular de América Latina también. La doctrina de seguridad nacional, recordemos, y es algo muy vinculado con el macrismo hoy, la doctrina de seguridad nacional va a contramano de el uso al que, por lo menos nuestras leyes, reservan para las fuerzas eh, armadas, en particular las fuerzas militares, que es, la defensa exterior, la doctrina de seguridad nacional no hacía distanciamiento, no hacía división entre defensa y seguridad, seguridad interna. Y eh, la, la guerra, la lucha contra el terrorismo nuevamente vuelve a poner al enemigo, en este caso en un eh, eh, terrorismo eh, este eh, deslocalizado, vuelve a poner como enemigo, Eh, al propio ciudadano, no porque hay, el eh, identifica al, te, al terrorista como un posible ciudadano y por lo tanto eh, las fuerzas armadas eh, las vuelcan hacia las cuestiones internas de seguridad, cosa que luego también es aprovechado por distintos países, desde Turquía eh, a, hasta aquí mismo, para realizar una represión Eh, grotesca por eh, para la población recordemos que eh, estas eh, estas leyes antiterroristas son votadas no son aprovechadas por macri pero no son votadas en la época de macri no son votadas en argentina con el kirchnerismo como uno de los elementos ligados este a una imposición que hay luego de, de, de la crisis del este de distintas crisis eh, económicas que se fueron sucediendo así que bueno esa es un poco la contextualización de estos dos 11 de septiembre ¿no? es, y bueno, estamos tratando de establecer eh, comunicación con Atilio Borón eh, para que nos comente bueno su visión estos 43 años eh, de lo que estabas comentando así es, está nuestro sudando ahí, lo nuestro lo... productor nuestro productor estrella está sudando y nos está haciendo seña de que son totalmente inentendibles claro. Son totalmente inentendibles las señas que nos hace el productor estrella Claro, encima me apunta como diciendo, vos sabés, viste, o sea, ¿qué digamos hablar? No te estará diciendo vos tenés la posta. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar este algo de música que Pancheto siempre nos regala. Y continuamos con el enredando las mañanas. Perfecto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrental y en una hermosa plaza liberal Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos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 tornarán los líos las canciones que quemaron las manos asesinas amenaza a mi pueblo de su final y pagarán su culpa los traidores un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo visaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal, me detendría a llorar por los ausentes.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 Continuamos con el redando, son 11 menos 20, este pasamos nuestros contactos antes para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede ser a través de la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, y si no, también se puede comunicar con nosotros a través del FEI, no busca Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, puede seguir, comentar y publicar nuestras noticias. ¿Les parece que vamos a la próxima nota? Eh, bueno, eh, vamos... Eh atrasando un poquito eh, el horario porque no nos pudimos eh, contactar con con atilio nos pidió un tiempito más aili boón eh, sin embargo entonces adelantamos una nota que es este muy importante para eh, lo que es la defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular y también eh, este una u, una gráfica de cómo es eh, cómo está la comunicación comunitaria alternativa y popular y frente a qué Tiene este, que, que hacer este, resistencia hoy en día no eh, Nos estamos comunicando con Santi de Antena Negra Santi, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal compañero? Muy buenos días Buenos días, ¿nos podés comentar? Eh, porque bueno, has, eh, resulta, ha salido últimamente la, la nota De que eh, Antena Negra llega a juicio ¿Nos podrías comentar cómo es eso? bueno sí finalmente después de esperar más de un mes a que, a que la sala a que la cámara eh, la sala 2 de la cámara eh, apelaciones eh, se seira con respecto a, a, a lo que terminó el juez eh, georgie de georgie perdón Eh está, Después de mucho tiempo de esperar Pensemos esta cámara es la misma que está llevando El caso del de a Futuro no eh, Después de eso Finalmente nos enteramos eh, La semana pasada Que nos vamos a juicio Eso quiere decir que El primer comunicador Que había sido procesado eh, Ya actualmente Estamos en otra etapa Que es en una etapa de instrucción Para que próximamente pase a juicio Y la segunda compañera que también está implicada, eh, le, le rechazaron la, el sobresedimiento que había dictado el juez y con lo cual el juez tiene que volver a investigar y lo que nosotros creemos que va a suceder es que va a seguir el mismo camino que el primer imputado, que es que también nos vamos a ir a juicio con, con la compañera. Así que la, las noticias no son buenas, compa, sí. eh, tam, esto es un... Esto es un problema, digo, no con lo que veníamos repitiendo desde el principio, ¿no? Esto es un problema no solamente para Antena Negra, sino para toda lo, para toda la comunicación, porque a todos los que nos dedicamos a hacer comunicación, porque que haya un comunicador eh, judicializado y criminalizado implica una, un antecedente bastante bastante nefasto para, para lo, a lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Porque después de esto pueden empezar a, ju a judicializar y a criminalizar más compañeros. Para eso es necesario también eh, Comunicar esto Y que se, y que se, se difunda por todos lados Y por todo el país eh, Aprovechando ¿no? que, que somos parte De la red nacional de medios Me parece muy bueno que nos apoyemos entre nosotros Así que muchas gracias por eso eh, Y bueno, en medio raro Igual el fallo de los jueces Porque en el mismo fallo en donde los jueces Dicen que eh, En ACOM debería Arbitrar los medios para que llegue adelante La migración sí que está dispuesta en el decreto del 2014. En ese mismo fallo nos dice que Antena Negra no tiene legitimidad, aunque Prosegur tampoco la tenga. O sea que Prosegur no tiene legitimidad sobre esa frecuencia, ¿sí? Y sin embargo, nos puede hacer un juicio. ¿Sí? Sin embargo, nos puede criminalizar. Entonces, es un poco contradictorio el fallo de los jueces porque eso no tiene como no tiene no tendría peso jurídico porque si la persona no tiene el eh, derecho para poder Eh, sobre eso, sobre, la, sobre esa frecuencia no podría poder hacernos un juicio a nosotros. Entonces es medio extraño eh, esa contradicción a la que llegan los, los camaristas, ¿no? Y Santi, sobre eso justamente, eh, mm. eh, digamos para lo que sería la ley, eh, también Prosegur está interviniendo en esa frecuencia de manera ilegal. Prosegur no ha tenido ningún tipo... De este eh de de imputación al respecto no mira ni ni elena conbra esto es, esto es algo eh muy eh, muy paradigmático de de cómo está hoy en día la situación de la comunicación eh alternativa y, y comunitaria en argentina, no porque mira el ProSegur no está en la frecuencia que no debería estar no. Eh, ni el AFCA ni el ENACOM hicieron absolutamente nada para que ProSegur se vaya de ahí. De hecho, hace muy poco el ENACOM nos entrega a nosotros... Eso lo decíamos lo decimos en el comunicado sucedió en eh, La red está estuvo en una reunión dentro del ENACOM y el ENACOM eh, le dio a, a un integrante de la red una resolución en la cual dice que con eso mi, habían migrado a ProSegur. Cuando leemos eso... En ningún lado dice que emigraron a ProSegur. De hecho, lo que dicen es, es que hacen un arreglo para que ProSegur, si quiere, se mude. Pero en realidad lo único que emigraron fueron las las frecuencias de la Policía Federal y las frecuencias en las que está ProSegur siguen estando intactas. Claro. O sea que o sea que si eh, al día de hoy nosotros eh, prendemos un, tra un transmisor, más allá que no lo tenemos porque nunca nos lo devolvieron, pero si prendemos un transmisor seguiría, seguiríamos interfiriendo en la frecuencia donde está ProSegur que nosotros esto lo dijimos muchas veces en, en, en la causa no si nosotros hubiésemos llegado 15 minutos antes que prosegu ha eh, juzgado probablemente el el que esté, el que esté siendo imputado sea Proseguro no, seguro y, y nosotros seamos lo que este haciendo a juicio a ellos digo porque acá ninguno de los dos claro. tiene derechos carlos ¿Eh? pero sí, estamos de acuerdo con que ese espacio está dedicado para televisión digital abierta no entonces en ese mismo sentido Nosotros tenemos mucha más legitimidad que ellos porque estamos estamos ofreciendo estamos dando el servicio que eh, para el cual está designado esa frecuencia, ¿no? Claro, y no algo privatizado como en el caso. De y no algo privatizado, exacto, como Prosegur, que aparte de eso, digo, el prosegur nos hace una una causa por una nos hace un juicio por el artículo 194 de la de Código Penal, que es interferencia a un servicio público y estamos todos de acuerdo, de hecho, en la misma actas de, de la la licencia de ProSegur que él hizo en su momento de la acnc eh, dice que es un servicio general no dice que es un servicio público con lo cual también desde ahí estaría equivocado el juicio tiene este juicio tiene, tiene como eh, huecos por todos lados digo y acá eso, eso tener un hueco por todos lados lo que indica estos fallos de los jueces lo que indica el accionar de elenacom justamente que se está está favor y se está favori, ayudando a la empresa privada a que se haya con su negocio, ¿no? Así que... Claro, totalmente. Sí. Eh, disculpa, Santiago, a raíz de esto, ¿cuáles son las acciones que van a tomar y bueno cuáles son los ánimos de los compañeros? Bueno, mirá, eh, eso es lo que estamos en este momento eh, di discutiendo, la, la realidad es que no... El, el, el, la noticia del juicio, por supuesto, nos pegó bastante duro y estamos haciendo varias reuniones para ver cuál es nuestro accionar eh, siguiente, ¿no? Por supuesto, eh, nosotros estamos defendidos por Correpi, que es una organización compañera que nos está llevando el caso por, por perdón por Correpi o por CAEP, por las dos organizaciones. Eh, siempre me, me, me olvido de las dos, pero son los dos abogados. Eh, y por supuesto que iremos iremos eh, a resolver esto en la justicia de la forma que, que, a, que se pueda Para que ningún no quede un antecedente ¿sí? y no quede ningún comunicador preso Que es lo, es lo importante, nosotros siempre al principio dijimos que eh, de acá ningún compañero puede llegar a quedar preso Así que más allá de que es escarcelable la, la, la, la causa, lo importante es que no quede un antecedente, ¿no? Entonces no sabemos bien cuál será el accionar siguiente no te puedo decir bueno vamos a estar haciendo una marcha tal y tal pero, pero sí sabemos que acá próximo a los próximos días vamos a estar pensando algún tipo de acción Santi bueno eh, agradecemos la entrevista nos parecía muy importante porque esto es como un, eh, un termómetro no que indica uh -huh. hacia dónde eh, está yendo el rumbo general. Eh, y en contra, en este caso, y, y a nivel general también, de, porque hay casos eh, que, se, que hemos escuchado en distintos lugares, ¿no? Eh, está, hay una radio también comunitaria a la cual le han, este, le han quitado también los equipos. Entonces, este, eh, eh, nos parece importante poder entrevistarte para poder hacer este paneo de la, de la realidad actual de la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? totalmente. mira hay algo que había dicho la defensoría, la defensoría del Público, que es que nosotros siempre utilizamos ¿no? la Defensoría como la única institución que crea la ley que en algún momento tuvo un gesto hacia el sector comunitario, ¿no? Porque el resto de las instituciones que creó la ley nunca tuvo ese ese gesto. Entonces, lo que dice de la Defensoría es que, bueno, a partir de esta, esta nueva ley, los medios, al considerarse derecho humano, tienen otro tipo de injerencia sobre la justicia, entonces. Ahí es, es el es el ennacom es el afka el que debe intervenir ante cualquier tipo de irregularidad y no la justicia entonces en el caso por ejemplo de soygui verde que es este caso que recién nombraba que sí. ganaron los equipos eh, en nuestro caso en el caso de la caterva dio la caterva una radio que es parte de la red hace muy poco tiempo denunciaron que tenía interferencia por otra radio de loma de Zamora Eh Y el ENACOM lo que dijo es Bueno, como los dos medios son ilegales Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver Con el paradigma de la ley El, el ENACOM Las instituciones de la ley Son los que debían arbitrar esa situación Para poder llegar a buen, a buen punto Y no que cada particular Cada cada rayo, cada medio Tenga que eh, de, decidirlo Como si fuese un privado ¿se entiende claro. Entonces estamos, estamos como en un momento De regresión Sí, lo mismo con esta consolir de que automáticamente los consideran a radio ilegal eso antes eso no no, no debería suceder la, la ley de medios su, supuestamente eh, rompe con eso y sin embargo estamos volviendo a esa a esa etapa entonces bueno estamos en ese este momento en el cual yo creo sí que todos los medios alternativos y, y populares deberíamos juntarnos reunirnos y ver cuál es el accionar a futuro porque es algo que nos pega a todos por igual Seguramente, seguramente Bueno Santi, agradecemos eh, La entrevista Y bueno, eh, vamos a estar eh, Como no Con eh, toda la red, todos los compañeros Y compañeras de la red Siguiendo firmemente este caso Bueno compañeros, muchas gracias Por el aguante como siempre Y muchas gracias por esta comunicación Gracias. Bien ahí pasaba Santiago de Antena Negra que nos comentaba cuál es la situación del bueno del canal comunitario, ¿no? De Antena Negra, de Antena Negra TV. Este eh, bueno, la verdad que deja un panorama bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la política que está teniendo este gobierno y también con deja claro el panorama oscuro que hay. Así es. De interferencias. Y, así es. Y bueno, en complicidad justamente con el poder judicial y una complicidad orientada hacia lo que está haciendo Macri en todos los otros ámbitos, que es la privatización de aquello que, que que por esencia debe ser público. no Y en este caso, legalmente está definido como público porque es eh, eh, una frecuencia para televisión digital abierta. Así que es un ejemplo más de eh, hacia dónde se orienta la geocracia y también es un ejemplo de las grandes limitaciones eh, que ha tenido el kirchnerismo porque hay una ley que no se aplicó nunca o cuyos, eh, cuyas previsiones no fueron nunca ejecutadas y que dice que un 33% del espectro debe ser para no los medios comunitarios alternativos populares porque ni siquiera nos nombra o nos nombra en un pie de página pero que debe ser, dice, para medios sin fines de lucro y bueno, eso tampoco se avanzó en aquella época y hoy con, con el empresariado todavía más enardecido producto de la victoria de Macri eh, más difícil todavía se hace poder hacer una comunicación libre, una comunicación comunitaria, una comunicación que en última instancia es un servicio público desde el público mismo. Así es, bien 10 y 52 minutos, vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. El de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Romeo, found... De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org.ar 10 y 57, continuamos con el Enredando las Mañanas. este Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Eh, lo puede hacer a través de la página de la red. Nos busca www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través del FEI, Red Nacional de Medios Alternativos, y puede seguir todas las noticias de la red. Bueno, eh, comentábamos en el bloque anterior no la importancia que tiene Eh, el 11 de septiembre eh, por un lado nuestro 11 de septiembre no el 11 de septiembre nuestro americano eh, al, eh, el cual tuvo consecuencias tanto de, desde la teoría revolucionaria hasta la intromisión del neoliberalismo y por el otro lado este otro 11 de septiembre no que eh, el de las torres gemelas que tuvo intervención tuvo su, su, su influencia en, en el intervencionismo norteamericano y en una especie de eh, replanteo eh, de de la doctrina de seguridad nacional obviamente hablar de todo esto sería extendernos creo que necesitaríamos dos programas enteros como para como para poder eh, tocar algunos de estos temas pero nos hemos comunicado con atilio boón eh, quien está por supuesto muchísimo más capacitado que nosotros y eh, quien puede además eh, realizarnos un, eh, un paneo general de esta de esta situación eh, nos está escuchando te escucho muy bien, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, este ¿nos podrías comentar el impacto y e la influencia de los 11 de septiembre eh, en general para el mundo y para Latinoamérica? Bueno, mira, para nosotros el 11 de septiembre de Salvador Allende fue el inicio de un largo periodo de dictaduras y de después auge del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Que se ensaya con fuerza, primero en Chile, luego en Argentina con Martínez de Hoz, Y finalmente, después ya a finales de los 80, aún bajo gobierno democrático en toda América Latina, el neoliberalismo se convierte en la doctrina predominante, sin ninguna duda. Eh, así que fue realmente la, la puerta que abrió a la infierta la salida de todos los demonios. Eh, eh, y lo, y Chile fue muy interesante porque fue una tentativa de avanzar en un proceso de transformaciones muy profundo, ¿verdad? Eh, a veces se eh, ningunea la experiencia de Salvador Allende en Chile pensando que fue un reformismo light o una cosa así, nada de eso, ¿verdad? Ahí se nacionalizaron grandes empresas, se nacionalizó la gran minería del cobre que estaba a manos de las empresas norteamericanas, como la Braven Copper o la Anaconda. Digo, este fue un proceso muy profundo, muy importante, el que se llevó a cabo una reforma agraria muy extensa que acabó con el gran latifundo y inclusive luego no se pudo recomponer porque había sido muy profundo se había creado una clase de campesinos propietarios realmente fue una experiencia aquella la de Allende, que realmente es necesario valorar hoy más que nunca no y que abrió la puerta a otros procesos que luego seríaían mucho más tarde, una última cosita con sobre esto, el día 11 de septiembre del 73, Allende estaba por anunciar la convocatoria a un referéndum constitucional para cambiar la constitución de Chile ah. ¿No? él era, él, era, él era consciente que con la vieja constitución no se podía avanzar y Hugo Chávez aprendió muy bien esa lección, fíjate que él cuando jura, ¿no es cierto? el 4 de febrero, creo, del 99, lo que dice es que juro sobre esta moribunda constitución, toda aquella hermosa semblanza que hizo Chávez de la vieja constitución eh, de la República de Venezuela. Y entonces este me parece que como que Chávez aprendió la lección sí. de Allende y que sin modificar la estructura institucional del Estado no había programa de reformas que pudieran avanzar. Y el otro, bueno, el 11 de septiembre de Estados Unidos eh, cada vez es más sospechoso saliendo muchas informaciones... ...ahora la candidata al Partido Verde... ...se me fue el nombre ella ahora... ...dijo que era necesario reabrir esta investigación... ...porque hay toda una serie de indicadores... ...que señalan de que hubo una complicidad... ...de sectores del Estado y del norteamericano... Este, ...y sobre todo a partir de la conexión... ...de los 19 eh, personas que hicieron el secuestro... ...con la Embajada de Arabia Saudita... Sí. ...Embajada de, de Arabia Saudita en donde la familia de Bin Laden tenía enormes privilegios y su familia tenía negocios comunes con la familia Bush. Entonces hay muchas razones para pensar que de repente acá se armó algo, ¿verdad? El tipo de conspiración que en Estados Unidos eh, es tan frecuente eh, cuando, se quiere, cuando se quiere entrar en una guerra, lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando dejaron bombardear Pearl Harbor, lo hicieron en 1898 cuando hicieron estallar su propio acorazado en la bahía de La Habana, para entrar en guerra con, contra España. Y algunos piensan que tal vez lo hicieron en el 11 de septiembre de 2001 para avanzar sobre Irak, poder hacer petróleo de Irak, Afganistán y todo eso. Pero bueno, abrió una etapa eh, tremenda, ¿no es cierto?, la guerra contra el terrorismo, en donde cualquiera ya es calificado como terrorista y que ha sembrado tanta muerte y destrucción en todo el mundo. y eh, Una pregunta... Eh, eh, yo recuerdo, si bien ya para el 2001 empezaban a dejar de, de, de estar en boga, pero previo a eso había o hubo dentro de la izquierda todo este un, un replanteo y quizás una deriva, me estoy refiriendo a los textos como Imperio Imperialismo o a los textos de Holloway, que, que, tienen, a par, que, que, que tienen una fecha de caducidad, digamos, a partir del 2011, ¿no es así? Del sí, 2001, perdón. Del 2001, sí, yo creo que sí, que realmente el 2001 marca, digamos, este una una crisis muy fuerte, verdad la primera vez que Estados Unidos desde 1814, que subía una, sufrió un ataque en territorio propio, incluso, bueno, considerando que por ahí en 1917 creo que hubo un ataque fulminante muy breve de Pancho Villa y en una ciudad fronteriza, pero esto había sido absolutamente, estaba fuera del horizonte norteamericano, le dieron un ataque acá, ¿no es cierto?, en su propio territorio, y bueno, y eso evidentemente tuvo un impacto totalmente traumático, eh, y que eh, creo que desencadenó las peores reacciones del Estado Norteamericano, el refuerzo fenomenal del aparato militar, pensar que hoy en día, Estados Unidos eh, consume el el 500% del gasto público mundial en armas ah. el gasto militar la mitad del gasto militar mundial está en manos de Estados Unidos entonces evidentemente que y eso en gran parte fue gatillado por el, el 2001 11 de septiembre Atilio este nos podría hacer un pequeño panorama este de lo que está sucediendo en América Latina este avance de la derecha a qué se debe Mira, muy breve porque estoy chequeando acá en el aeropuerto, estoy saliendo en pocos minutos y me están mirando ya con mala cara, pero <risa> eh, eh, te, te digo brevemente, si querés me llamar mañana en algún momento, en la tarde o el, o el miércoles, el miércoles en la mañana temprano voy a tener tiempo, porque ahora estoy yendo para Córdoba y lo hablamos, es largo, un tema que vale la pena que me pueda aplaudir con calma y ahora la verdad que no lo puedo Perfecto. hacer. ¿eh? Así que el miércoles, si querés, con todo gusto, no tengo ningún problema a cualquier hora de 8 de la mañana en adelante estoy a sus órdenes, ¿okay? Perfecto. Bueno, bueno, no necesitamos no, no, no, no más tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, chao, chao. Ahí pasaba Tilio Orom, quien nos hacía una reflexión acerca de los 11 de septiembre eh, de nos, había, nos había comentado que iba a tener que iba a tener poco tiempo. Ahora yo no me imaginaba que el poco tiempo era porque estaba haciendo el check-in en el aeropuerto. este La verdad que... Un grande para atendernos. Sí, sí, sí. sí, sí Se sí, hizo verdad... el tiempito, así que le agradecemos a Atilio. Se hizo el tiempito y, y, y, y, y nos pudimos entrometer en uno de los momentos más complicados siempre, que es justamente el momento de un check-in en un aeropuerto. Así es. Bien, este vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Real de las Mañanas. Perfecto. blanco, lo negro con lo amarillo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 6 8, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo en Jujuy, en nuestra linda ciudad de Jujuy. Yo quiero decir que ahora sí estamos todos agitados porque se está poniendo muy fea la situación climática acá con el viento no norte y el mediodía. El viento norte así es, nos atrasa, nos atrasa el reloj biológico porque son las 12 son las 11 y 12 este, así que nos está haciendo verdaderamente para atrás el clima, ¿no? Así que si empezamos a hablar lento, si empezamos, si empiezan a ir de a uno porque les sale sangre de la nariz, ahí, bueno, saben por qué. <risa> ¿Vos querías hablar? Muy apropiado lo tuyo para decirlo a nivel nacional. <risa> eh, Le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a nuestro productor Estrella ahí que siempre hace su seña cuando se hace, así no sé si se toca el pecho qué hace, pero... Este, yo creo que pide que le mande saludo No sé si me está haciendo algún gesto Ha cambiado tanto el clima que está con lentes de sol No sé qué hace con <risa> lentes de sol Adentro de la radio sí. ¿no? Para mí esas lentes están ocultando algo Pero bueno, vamos a la próxima nota eh, eh, Se presentó Como si fuera una panacea no eh, Como si fuera un hecho de justicia histórico contra eh, Para los jubilados Y, sin embargo, eh, existen detrás de, de, de, de, todo, hecho, de todo esto, llamado, mal llamado reparación histórica, toda una serie de tramoyas, toda una serie de segundas intenciones. Eh, para ello estamos comunicados con Norma Jiménez, de Jubilados Clasistas, que nos puede eh, realizar un interesante paneo, además un interesante paneo, porque no es... Eh, alguien que está opinando sobre eh, eh, eh, lo que sería la si hay o no reparación para un jubilado Es alguien de una agrupación de jubilados llamado jubilados clasista Que supuestamente es beneficiario de eso y que nos dice la cosa no es tan así Norma, ¿nos estás escuchando? Hola, hola Hola Norma Parece que se, cortó, se la, cortó la comunicación Productor, sacate, sacate los anteojos Porque si no, no podés ver Si, eh, si está, está en comunicación si está o, en o no, no. Bueno. ¿Están ocultando algo Con esos lentes? porque qué no, es raro que esté? Te... Anoche tocó, tocó Miss Bolivia Y los decadentes aquí en la provincia de Jujuy Y debe haber ido Sí, eh, sí, sí, de hecho dice que fue Y a mí me mintió que se volvió temprano Sí, no sé, la verdad es temprano La verdad no sé eh, De hecho yo tengo, tengo sólida Eh, constancia de que terminó de este, de hacer la producción del herredando hoy a la mañana así es, yo fui y vos sabés que no lo vi pero ¿vos fuiste sí fui ché. por eso estás costando claro por eso <risa> ¿Y igual te pega el viento, ¿no? buen recital de los auténticos yo siempre que escucho los auténticos de gente me hace acordar hay una fiesta de 15 años del tema de las maracas, qué sé yo, el bailecito. Es algo particular, un detalle de color para el enredando. Eh, perfecto, volvemos entonces eh, con Norma Jiménez, de Jubilado Clasistas. Ahora sí, Norma, ¿nos estás escuchando? Ahora sí, bueno, estamos lejos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para escucharnos lo mejor posible. Perfecto. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿nos podrías comentar... Eh, no sé si tuviste, si tuviste ocasión de escuchar la introducción, pero decíamos que se pintó como si fuera una panacea Esto de la restitución histórica, a los jubilados Y bueno, y esconde toda una serie de segundas intenciones y tramoyas Y por lo menos desde nuestro punto de vista, tenía una importancia enorme Que no fuera un economista, que no fuera alguien de fuera Sino que sea un propio jubilado quien nos marque Y de, y de una organización de jubilados que nos marque cómo Eh, cuál es la realidad del asunto no bueno en principio quiero saludar a tu audiencia y presentarme como vos dijiste soy norma régimennez jubilo clasistas y soy jubilada de prensa es decir que hasta hace Ajá. unos tres años éramos compañeros de actividad Perfecto. aquí en diario en el diario popular de buenos aires bueno nosotros lo que planteamos desde nuestra agrupación desde nuestro plenario de jubilados clasistas que tiene un tiempo eh, muy poco corto de de organizaciones, empezamos a organizar en, en diciembre del 2015, eh, justamente esta denuncia de la estafa eh, y de, de la reparación histórica que propone el gobierno macrista a través de la, de la ley que se ha votado en el Congreso, la 27.260. Y podemos señalar algunos de los puntos eh, que nosotros consideramos que es una estafa. Primero, que de los 2.400.000 que hoy existen en el padrón de ANSES, eh, van a cobrar, en el mejor de los casos, 400.000. Y van a cobrar, eh, en principio ya empezaron, con los mayores de 80 años y con enfermedades terminales, con sentencias firmes. Pero van a cobrar hasta cuatro años retroactivos. O sea, se si, eh, les reduce el tiempo de la demanda de juicio que ellos ya tenían este, establecidas, se le reúne a cuatro gastos, se le baja el porcentual de pago porque se aplica a otro coeficiente, no es el que se utiliza para hacer el cálculo de la deuda del jubilado, sino que se hizo otro que se llama RIPTE, que técnicamente en algún momento se puede explicar, pero que es, baja a un 30% el pago de, la, de, la, de lo que le corresponde al jubilado. O sea que ya tenemos tres cuestiones la reducción a 400.000 jubilados con sentencia firme y con enfermedades terminales, la reducción a 4 años de retroactividad y la reducción de, de lo que van a cobrar en la aplicación de un coeficiente distinto. Perfecto. Después lo que tenemos también es que el resto de jubilados que tendrían, según la ley eh, 27.260, acceso al reclamo de la reparación histórica, Eh, dicho mismo por eh, organismos oficiales de, de la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de los jubilados no maneja el tema de Internet. Por lo tanto, la posibilidad de llegar a acceder a la clave social de la ANSES, hacer el trámite, a ver si les corresponde y cuánto les corresponde, estaría negado para una importante este cantidad de jubilados. Por lo tanto, por eso nosotros, como ustedes este, habrán visto en nuestro sitio, eh, hemos hecho una reunión con autoridades de la ANSED Nacional el día jueves en las oficinas de Córdoba al 1.100 aquí en Capital Federal y le hemos presentado, eh, primero, un reclamo de 6.000 pesos de emergencia ya. Eh, y segundo, eh, hemos planteado un haber mínimo que tendríamos que ya actualizarlo pero un haber mínimo de 11.000 pesos. Para esto hemos presentado firmas que hemos recolectado a lo largo prácticamente de la transformación hasta acá que superan las miles y miles de firmas y nosotros consideramos por qué consideramos lo del aumento de emergencia ya, porque de 4.956 pesos que es el haber mínimo que estamos cobrando eh, por los últimos 15% que se aumentaron en marzo pasaríamos a cobrar ahora en septiembre 14,16%. Esto le elevaría el haber mínimo del jubilado a 5.600 y algo de pesos. O sea, realmente una una re, reparación histórica de estas características, incluyendo esta movilidad en septiembre, sumaría un 30% frente a una inflación que ya se está reconociendo desde organismos oficiales acumulan 447 por7% buenos días Norma victoria te saluda eh, más allá también de este reclamo eh, quería bueno que comentaras un poco eh, cuáles son las proyecciones y las consignas que también están bajo la organización de eh, jubilados clasistas bueno mira nosotros este otra de las cosas que también denunciamos y que ahora ha sido vetada o sea ha sido protegida por una cautelar el juez martinini es que la ley en su artículo 28 establece que si la reparación histórica y el pago de jubilados no alcanza con lo que se determina por el presupuesto, se podría recurrir a los fondos eh, sustanciales eh, de garantía de sustentabilidad del ANSES. Por lo tanto, esto está ahora en cautelar por el juez Fatini de la semana pasada porque sería volver a, a, de, a desmantelar las cajas del ANSES. Nosotros lo que reclamamos, eh, y junto con nuestro reclamo de jubilados y incorporamos a todos los compañeros eh, del país que están en lo que se llaman rentas vitalicias, que son alrededor de 300.000 compañeros que son los que han pasado de la SSJTP, viudas o compañeros que han pasado de la SSJTP al sistema de reparto, pero en este pasaje han quedado como standby, o sea, no son ni no tienen ni una jubilación de privada porque no existe pero tampoco reciben lo de un jubilado porque no cobran ni el haber mínimo están entre 800 y 1300 pesos también están incorporados a este reclamo también incorporamos el reclamo por supuesto e histórico del 82% móvil para el jubilado eh, y también lo que reclamamos es que el ANSES no puede no estar dirigido por sus propios afectados, es decir Por los compañeros jubilados un dato que nosotros estamos este, tratando de que se conozca es que, que, que existe el ansés eh, ha sido eh, manejado por una intervención no ha nunca ha habido una elección eh, amplia democrática directa desde los jubilados perfecto la verdad muy muy claro muy claro eh, sobre el fondo de garantía sustentable eh, existe digamos eh, podríamos decir una una doble, una doble maldad respecto de este Fondo de Garantía Sustentable, porque recordemos que el fondo es también fue constituido a partir del propio aporte que realizaban este los futuros jubilados a la fjp ¿no es así? Claro, aparte, te claro que parte de ese Fondo de Sustentabilidad, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema, está integrado por las acciones que el ANSES tiene en compañías en empresas privadas o sea, eso se vendería o sea que se perdería también este un importante digamos, poder eh, adquisitivo económico y hasta te diría político porque estamos integrando distintas empresas se vaciaría por completo este rematando estas acciones la ley establece en algún punto del artículo 28 que eh, se podría hacer hasta el 7% pero vos sabés que nada claro. es seguro pero Dentro de esto En realidad, ¿cuál es el objetivo final? Eh, si vos me, me, me lo plantearías así O el oyente Es terminar, aunque no lo podamos creer En primera instancia, ¿no? Cuando lo escuchamos Terminar con el sistema previsional Es decir, no... No al revés lo que tendríamos que proponer ahora, que tendríamos que hacer ahora es que las patronales, las empresas y el Estado vuelvan a aportar lo que el trabajador está aportando y que no le corresponde. Ellos tendrían que volver a aportar porque las cajas se están vaciando. Con el 45% de trabajadores desocupados o en estado de relación precaria, te imaginas que las cajas del ANSES se están vaciando. Por lo tanto, eh, con este ataque al sistema previsional aumento de la edad jubilatoria como se pretende eh, la pensión por la MEG que sería el objetivo para suplantar el sistema previsional primero estamos perdiendo uno de los derechos ganados en la lucha de los trabajadores que es que nos paguen un salario diferido que eso es la jubilación y segundo este, este los futuros trabajadores que hoy están en actividad no tengan la posibilidad de un sistema jubilatorio que podemos criticar, como lo estamos diciendo, ¿no? frente a una canasta de 13.000 y pico de pesos, cobramos 5.600. Pero en nuestra jubilación hay, hay que recuperar los montos junto con el trabajador activo y defender el sistema de previsión social público. Eh, Norma, incluso dentro de lo que decías respecto de esta de este interés, ¿no? desde el, desde las clases dominantes, de eh, podríamos decir... Eh, recuperar no o reprivatizar las acciones este de que forman parte del fondo de garantía sustentable eh, nos queda a nosotros por lo menos aquí en jujuy nos toca muy de cerca esa, esa intencionalidad puesto que está eh, un sobrino de Blackier es uno justamente de los que está en esa área de lances y bueno eh, es un ejemplo más de esto que se ha llamado se ha venido a llamar seocracia eh, no claro vos fijate que Eh, a ver, el sistema de, de previsión siempre ha sido para todos los gobiernos, no solamente desde el 2015, sino anteriores, para el gobierno anterior, también una caja de fondos para pagar deudas propias. Claro. Y se ha ido desmantelando el sistema jubilatorio. Ahora, nosotros también criticamos y señalamos que los jubilados están en una situación de abandono producto de las propias dirigencias sindicales han abandonado a sus jubilados eh, y que no han hecho una defensa eh, como ahora parece que les atacó a todos que piden un encuentro de emergencia para jubilados de defender a sus jubilados desde el momento que pasan a ser jubilados, defender sus cajas y una cosa que quiero plantear que me quedaba en el tintero es que esta ley 27.260 excluye a muchísima gente no solamente a los que no, no van a poder acceder al tema del trámite por internet, sino a los que tienen los estatutos especiales los docentes, el personal de seguridad, los que son este regímenes provinciales, entonces Entonces, eso también excluye de una jubilación, de una previsión social nacional a un debate más integral, que es lo que también se trata de evitar. Norma, y ante, ante estos reclamos, eh, quería preguntarte cuál fue la respuesta, o si han tenido alguna respuesta por parte de funcionarios de ANSES o del gobierno. Bueno, mira, la primera respuesta que consideramos positiva de los jubilados clasistas con nuestros propio propio no. Pocos meses de organización es que nos han recibido las autoridades de la ANSET Central, hemos presentado nuestros reclamos, hemos presentado una parte eh, de las firmas y quedamos en enviar las miles que tenemos también en todo este periodo de recolección y una entrevista con eh Basavilbaso que digamos es el responsable el ANSES máximo, para hacer estos planteos. Eh, lo hicimos el 8 de septiembre, vos fíjate que no por nada a veces las cosas se dan en, un, en una fecha terminada, porque el 9 se presentaron las 12 CTA frente al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Trabajo treca planteando esto del ámbito y les dijo que no. A nosotros no nos dijeron que no, todavía. Y con la lucha que nosotros planteamos al seguir organizándonos y a, a, a organizar jubilados, clasistas... En cada uno de los puntos del país Se les va a ser mucho más difícil este Decirnos que no eh, Eso es lo que planteamos Desde lo, la agrupación de jubilados clasistas Podían, a ver, si te pones Vamos a ser claro Podían habernos recibido el pedido por nuestra entrada eh, A ver, eh, lo que han tomado Han tomado nota Es de toda la actividad Que está haciendo jubilados clasistas En Buenos Aires Y en algunos puntos del interior y de la provincia de Buenos Aires porque ya tenemos dos ordenanzas, proyectos de ley presentados en el Congreso, uno sobre este aumento de emergencia y el básico, y el otro es sobre las bases de datos del ANSES para facilitar y hacer a la inversa la el, el trabajo, es decir, no que los jubilados se muevan para saber si les corresponde, sino que el ANSES, con esa base de datos que tiene, comunicarle a todos sus afiliados este, o los que están en esta situación, si les corresponde si no le corresponde, los mecanismos lo tienen ellos y no tiene que ser el jubilado cargarse con otra persona. Por lo tanto, no nos ha dicho que no, lo que contar para la futura eh, próxima entrevista con Baja Bilbaso, y lo que nosotros estamos eh, llamando desde el plenario de jubilados clasistas es organizarnos allí donde estemos los jubilados y los activos porque nosotros para defender lo que tenemos este y aumentar nuestros saberes los activos para mantener su jubilación El sistema de jubilación previsional Y por supuesto que no sea tan baja como la nuestra Peleando por los salarios, ¿no? Bueno, Norma, eh, agradecemos la entrevista este Y bueno, Y seguramente vamos a estar comunicándonos Luego de aquella reunión para ver cómo eh, va evolucionando esta situación Bueno, yo quiero... Si antes de despedirme sí, sí. decirles que tenemos un mail que se llama jubilados clasistas quedan dos minutos que lo sí. que lo ubico bien eh, jubilados clasistas ochenta y1 arroba o nuestro sitio de facebook que hay para tener todas las noticias están todas las fotos de la entrevista y el video que tuvimos el 8 que se llama directamente trasco en Facebook como jubilados clasistas Perfecto. y bueno, y nosotros les estaremos enviando, porque la idea es esta eh, en el momento en que ustedes consideren necesario que nos acerquemos hacemos todo el, el esfuerzo para desarrollar esta organización y defensa de los jubilados y de los trabajadores activos, eso es muy importante que lo repitamos los trabajadores activos tienen que acomunar la organización y la lucha por un salario igual a la canasta viejas por por esta apertura de paritarias en los que los este, frentes taleses que sean necesarios junto a los jubilados porque es es el futuro de ellos de de la lucha que hagamos de conjunto ahora así es así es bueno agradecemos la entrevista entonces Y que queda ustedes. en el aire, entonces eh, eh, esto es tan importante es vía de contacto para quien desea Sí estamos en contacto y lo que ustedes dispongan que necesiten que, que, que vayamos a explicar estamos dispuestos los jubilados clasistas acercanos allí donde los convoquen. Un abrazo y gracias abrazo. por este. Bi hay pasada normas quenez de eh, jubilados clasistas perdón. Es que todos se ríen acá y no me dejan hablar tranquilo. Pero decían algo que nos comentaba... Pancho, no lo dejés hablar, vamos. No, no, no, para. Este, quiero mandar un saludo a Javi de nuevo. A Pablo, dale. <risa> desde esta plaza alcina hacia la intendencia porque cobraron 780 mil australes les descontaron los 200 que les había dado el gobierno y recién al mes abril van a recibir un millón de mil australes Papio no le toca la llena no quiero madurar su perro bien caliente no voy. El de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachueno. Zumba La Colectiva. Zumba La Turra. Cheva Raja. La Colectiva. La Red Aguardia. La Red Aguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. En Red de Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rp.org. 11.36, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo eh, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, también quiero que pasemos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros eh, se puede comunicar a través de la página de la RNMA, nos busca ahí eh, www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar este con nosotros a través del FEIN busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, puede seguir nuestras publicaciones, comentar y también hacernos llegar alguna noticia así es, vamos a pasar a la última entrevista de hoy vamos a hablar con Héctor Cáceres de eh, trabajador de la línea 60, el fin de semana hubo un accidente, murió un mecánico y bueno este aquí Héctor nos va a comentar cuál es la situación, están de paro hoy y están en este preciso momento movilizando, Héctor, ¿nos escuchás? te escucho bien sí, estoy un poco con Vengo arriba de un... Venimos de 7 metros Siendo para, para el velorio del compañero eh, Pero no, bueno, te escucho eh, ¿Nos podrías relatar cómo se llega a, a esta situación? No, esto es abandono total De SIDA total Y nosotros veníamos haciendo las denuncias correspondiente Tanto en el Ministerio de Trabajo Como en Superintendencia Tanto también en el seno de la empresa Y bueno, nada No no teníamos respuesta Y bueno, se encadenó la muerte de un compañero y ahora completamente está abandonada, desde el día viernes, la familia por parte de la empresa, la familia del difunto, eh, eh, también está los pasajeros y todos los trabajadores, porque la empresa se fue y no vino ningún organismo de Estado, se hace cargo de la seguridad mínima de, de, de la línea para que podamos continuar prestando el servicio. Eh, ahora no estamos yendo venimos del Ministerio de trabajo en el cual nos asedieron a atender y ahora estamos quedaron tres delegados ahí ahora estamos siendo dirigiendo hacia el sector de desonda primer cordón industrial a, a, al velorio eh, al velorio y después del entierro de nuestro compañero eh, Héctor Eh, ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para con la continuidad de la empresa? ¿O del nosotros servicio? Le, en realidad, acá, una vez se siente el empresario a charlar sobre temas de que reconozca que la falsificación de los documentos de preventivo a gente de riego, porque los falsificó a todos, no dejó participar nunca, eso que estaba en actas ministeriales, que nosotros iba a aceptar que Eh, podamos aportar en tema de seguridad a los trabajadores pero visto caso omiso a la acta ministeriales eh, y bueno, así la perspectiva es que venga los... el Estado a hacerse cargo eh, del tema de seguridad así nosotros podemos brindar servicio seguros claro. y la otra eh, que la empresa si no, continúa con la actividad, que le diga y, y bueno, que venga otro empresario Hector, y ya digamos con mucho tiempo de lucha digamos desde el año pasado que ya viene eh, con mucha movilización y con acciones en eh, contra esta empresa eh, cuál es la situación en la que trabajan hoy los trabajadores de la línea 60 en línea 60 eh, dentro de todo venimos reclamando casi todo eh, y, y exigimos a la patronal que tenga la sistema de seguridad Pero, eh, bueno, se resiste por ahorrar costos y, bueno, desen... ahora tengo un problema en, en las unidades, una la reparación de las unidades colectivo. Nosotros, por la, por la denuncia de la mala frecuencia que tiene la empresa, se multiplica la cantidad de pasajeros arriba de las unidades y eso produce que frene mal y, y bueno, están mis compañeros muy consternados acá y deben escuchar de fondo que están muy realmente muy molestos. Sí, sí, sí. Héctor, este, hoy es el cuarto día de paro. ¿Cómo va a continuar? ¿Van a seguir de paro? ¿Cómo va a seguir esta situación? Bueno, en realidad el, la huelga fue... el paro, la paralización de servicio fue solamente el día viernes. Ahora, eh, el sábado, domingo y hoy lunes, abandono total del empresario y el gobierno. No estamos de paro. No podemos salir porque no hay personal jerárquico de la empresa, no estamos saliendo por, eh, no no no vinieron ningún controlador del Ministerio a ver si se cumplían las condiciones mínimas de seguridad. Así que como no vino nadie, no, en realidad estamos abandonados. Eh, no es huelga ahora, ahora es abandono total, de total. Este... Héctor, eh, ¿has tenido contacto con la familia del compañero? Nos podías relatar este en fin, cuáles son sus eh, tanto su estado como sus, sus, sus aspiraciones. Bueno, acá una familia destruida, único sostén del hogar. Eh estamos en contacto desde el primer momento, lo pusimos a su disposición. Nos piden que lo acompañemos en el velorio, nos piden que que continuemos con la Nos piden que continuemos tratando de buscar justicia para su marido y, y para el padre de los hijos. Así que ahora estamos yendo a acompañar. Y bueno, ayer la empresa, eh, que lo abandonó desde el primer momento, a compañeros y a la familia, ayer le acerca, irónicamente, una corona, con lo cual la familia lo retiró del velorio. Eh, porque lo considera como asesino de su marido, ¿no? Claro, claro, una una afrenta, digamos. Una ofensa. Sí, sí. Este, bueno, para ir cerrando, nos podrías recordar entonces eh, cómo va a continuar el plan de lucha. El plan de lucha ahora en este momento está entre delegado eh, en el Ministerio de Trabajo. A ver, ¿qué garantía nos da eh, el gobierno para para por tema de seguridad? Eh, a ver si se va a presentar la empresa a brindar el servicio o qué van a hacer porque claro. eh, si no hay un bloque patronal desde el día sábado claro. Claro. totalmente eh, bueno Héctor agradecemos la entrevista no te queremos quitar más tiempo porque se escucha este se escucha el ambiente convulsionado y seguramente van a ten, van a tener este en fin sus sus definiciones <risa> Y, y la actividad ahora que ya está encima, no te queremos que quitarme tiempo desde aquí toda nuestra solidaridad y seguramente vamos como red de medios alternativos a realizar un seguimiento eh, eh, cercano de cómo evoluciona la situación. Le agradezco mucho todo saludo a la gente de Jujuy y a todos los lugares donde se. Tenemos un alto aprecio, tenemos compañeros de trabajo de esa zona que están trabajando acá y un alto aprecio sobre todos los compañeros de Jujuy. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Bien, ahí pasaba Héctor Cáceres, trabajador de la línea 60, que nos comentaba, bueno, este lamentable hecho, ¿no?, la muerte de uno de los trabajadores de esta línea y también nos comentaba cuál es la situación de, de la empresa. La situación... Y más lamentable aún la cuestión... Como decía él el abandono. De este, el abandono O sea, un trabajador muere A partir De exigencias eh, Que incluso Estaban asentadas legalmente Que no son satisfechas A partir de la insatisfacción De las demandas Repetidas de los trabajadores Y sin embargo Y con todo eso En vez de hacerse cargo de eso Lo que hace la empresa es borrarse Y efectivamente, coincido con, con, con la visión de la familia de que es una ofensa enviar una corona eh, cuando no se han eh, dispuesto los medios necesarios exigidos por los trabajadores para que esta situación no llegue a donde llegó. ¿no? Así es, y bueno, el, el operario se llamaba David Ramallo, lo están despidiendo hoy y también están haciendo acciones en el Ministerio de Trabajo, como comentaba Héctor. Así así que seguramente vamos a seguir informando sobre bueno los pasos a seguir que tomen los trabajadores de la línea 60. Porque recordemos además que esto, además de, del compañero trabajador eh, fallecido, esto también eh, significa un impas o una... Eh, Fue eh, eh, una falta de, de, de, de, de saber si van a continuar con su trabajo no el resto de los trabajadores, ¿no? Incluso con la llegada hipotética de un nuevo empresario sabemos que en un contexto de, de, de ajustes, de achiques, de, eh, no quieran luego emprenderla contra los trabajadores, menos, más aún, Tratándose de trabajadores organizados como los de la línea 60 Que ya tienen eh, una larga trayectoria de lucha ¿no? Así es, bien, este, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con Enredando las Mañanas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 Enredando las mañanas 11.50 minutos, continuamos con el último bloque de Enredando a las Bañanas. La verdad que hoy me tropecé con el micrófono, este había micrófonos apagados, tuvimos como una montaña agitada, ¿no? Te tropezaste con las palabras, ¿qué son los 50 minutos? ¿50 minutos dije? ¿50 sí. minutos o no? Ah, mira vos Bueno, un tropezón más Así es, este pasamos nuestro contacto Para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros Lo puede hacer a través de la página De la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar O si no, también se puede comunicar con nosotros A través del fail Red Nacional de Medios Alternativos Y puede seguir, comentar y publicar eh, Publicar, no sé si Yo pueden me... Pero pueden seguir las noticias Yo me ¿no? siento en una película de slow motion En... ¿Voy despacio? ¿Flow qué? Slow motion Ah, bien Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oh. sí. <risa> de la, No de la sé si el está... viento norte o... Eh, so... La verdad es que estamos todos <risa> medios pavotes hoy La, la mañana que está, está como lenta Sí, ¿viste? sí, Así sí, sí la mañana está... Exactamente pero bueno, es una de las consecuencias de... Verdaderamente Es una de las consecuencias del viento norte, ¿no? Que uno está un poco más lento, que, que uno tiene eh, problemas o dolores de cabeza o presión, eh, eh, suele ser también... Eh, bueno, ¿puedo hacer un pequeño comentario de por qué se da eso? Dale. Eh, el viento norte, conocido como viento sonda también, el eh, viento norte se lo conoce en esta, en esta zona, en el norte en el norte de Argentina, a medida que la masa cálida no va... Eh, encasándose por y va perdiendo este eh, humedad este desde las montañas entra en fricción con las montañas también y eso hace que se cargue eléctricamente y que incluso eh, en algunos puntos pueda tener determinado grado de ionización este eh, obviamente eso es lo que después nos llega a nosotros, mezclado con polvo, con sequedad y con todo lo que significa el viento norte, y eso es lo que genera estas sensaciones tan eh, eh, complicadas, sobre todo tomando en cuenta además que de una u otra forma eh, Jujuy, la ciudad capital, también está alto, no está a 1450 metros sobre el, el nivel de mar, algo que no que usualmente al estar en una región de valles no significa ningún problema, pero que cuando el viento norte cae, nos hace recordar eh, todos los efectos, nos hace padecer los distintos efectos, tanto del viento norte como de la altura. Y es por eso que estamos lentos. Así es. es. Sí, si sirve, sí, sirve como disculpa, <risa> okay, eh, bienvenida sea. <risa> Exactamente. Che, ¿y el viento norte en el sur también hay viento norte o no? <risa> bueno... Eh, hoy tuvimos una mañana agitada, primero estuvimos hablando con Lourdes y Barra y recordamos la convocatoria para mañana a las 18 horas frente a la legislatura aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy para exigir justicia por SOE Quispe quien fue asesinada este sábado aquí en la ciudad de Palpalá. Luego también tuvimos eh, la comunicación con eh, Atilio Borón quien nos hizo un resumen de lo que significaron los 2 11 de septiembre, ¿no? el o como por lo menos a mí me gusta llamarlo, el 11 de septiembre nuestro americano, el 11 de septiembre chileno, no el derrocamiento de Allende, y luego el 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas, que desgraciadamente es el 11 de septiembre más publicitado, y sin embargo, y si bien también tuvo impactos para con América Latina, eh, no es aquel que mayor trascendencia ha de tener en los pueblos latinoamericanos antes de Atilio estuvimos hablando con Santiago Warhol de Antena Negra quien nos comentaba bueno la situación eh, penal en la que llegó este, el, nuestro, nuestros compañeros de Antena Negra Y bueno, la, la situación de los comunicadores y comunicadoras de, de la Red Nacional de Medios Alternativos ante esta situación. Y un pequeño un pequeño comentario ahí, como no nos salía bien el apellido, por eso decidimos llamarlo Santos. Santos, de Piola, en De Piola, sí. sí. Y también estuvimos hablando con Norma Givenes, de Jubilados Clasistas, que nos contaba el engaño, ¿no? El trasfondo de esta... La reparación histórica. De la de reparación histórica para robar las, las acciones de este de las de Lancés. Nos quedan 4 minutitos para las 12, así que eh, ya debemos eh, no, sí, ¿Sí? No, no, no, no, no es redondear, ya debemos cerrar. El productor y... está el productor está muy lento, ¿no? Deberías haber dicho redondear hace unos 7 minutos. Hace... También estuvimos hablando con Héctor Cáceres de la línea 60 raíz bueno, de la denuncia, ¿no? Del abandono de la empresa ante la muerte de un operario. Eh, y están ahora en, en el Ministerio de Trabajo y despidiendo al compañero David Ramayo. Pancho, estamos tan lento que vámonos con algún tema rápido. Y que sea que levante, digamos, se si nos vamos hasta exactamente, el lunes esperamos volver. Espera. <risa> If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me